¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien por acá. Marcelo, eh, ayer el gobierno provincial anunció que hoy va a enviar un proyecto a la legislatura para crear eh, cuatro fiscalías especializadas eh, por el tema de seguridad rural. ¿Este es un reclamo que ustedes le plantearon en alguna reunión que tuvieron con Silioto? Eh, sí, mirá, eh, en realidad esto ya... Eh, hace dos años atrás en uh -huh. la primera reunión de la mesa agropecuaria eh, bueno eh, habíamos solicitado estábamos hablando con el ministerio de seguridad y que realmente nosotros poníamos que la necesidad viste de, de, de estas fiscalías temáticas eh, sobre todo bueno eh, referida a los delitos rurales, uh -huh. porque bueno eh, lo que nosotros planteábamos es que las ciudades Eh, bueno, han ido aumentando en población y, y sobre todo la, la parte rural cercana a las ciudades grandes por ahí cuando pasaba algún ilícito eh, bueno no no no no teníamos la, la misma presencia que porque bueno es eh, no sea con la con la población y, y con los aumentos por ahí de delitos en la ciudad por ahí quedaba medio relegados los los delitos en la zona rural entonces eso eso era uno de los pedidos que que se venían haciendo cuando cuando manteníamos reuniones y, y bueno eh, a partir del el lunes 20 nosotros nos invitaron el ministerio público fiscal y eh, fuimos estaba la, la, la agrícola de acá de santa Rosa también estaba la, la rural de toay y, y bueno ahí ahí nos presentaron este este protocolo que si bien el protocolo es más es más para la actuación policial Eh, pero también hay algunos artículos donde donde nosotros como, o sea, cómo tienen que actuar los productores ante algún delito entonces mm. no nos lo dieron a ese a ese protocolo y como para que lo, lo, lo miráramos, lo estudiáramos y bueno, si había algo que cambiar o, o agregar y para después eh, elevarlo y presentarlo, así que bueno, es un avance eh, importante porque bueno, era, era algo que veníamos solicitando porque la verdad que, que está cambiando mucho la, la situación, viste, del tema de seguridad en la, en la zona rural. Claro, y que eh, estadísticamente que ha habido en los últimos años un aumento de hechos contra, bueno, productores agropecuarios y sus propiedades. Eh, sí, sí, o sea, se viene manifestando, eh, eh, se, se incrementa esto, uh -huh. nosotros recibimos, no te digo a diario, pero, pero veníamos, eh, viste, en la, acá en la zona de... Santa Rosa, Toay, eh, Anguil, y y bueno, y la, y era nuestra preocupación, y más aún, cuando comienzan, eh, uno no quiere decir que, que es, eh, es realmente por eso, pero cuando empiezan las las temporadas de caza, al, al, al, al transitar más gente en la zona rural, es cuando empiezan a aumentar los, los, lo, los delitos, ¿viste? Mm. Y también nosotros lo que poníamos de es que, que bueno, eh, ha cambiado mucho la población rural, eh, antes con las escuelas rurales los campos estaban mucho más habitados digamos ahora prácticamente eh, al no haber escuelas rurales eh, durante la semana en los campos queda el personal de trabajo no su familia está en la ciudad porque los chicos tienen que ir a la escuela y pasa exactamente lo mismo con los propietarios de los campos que encima los propietarios de los campos la, la, la gente que queda que está viviendo son todo gente mayor porque por esta misma causa, el productor que es más joven va y viene todos los días porque, bueno, tiene toda su familia en la, en la ciudad, entonces eso es lo que nos preocupa porque hay mucha mucha gente mayor viviendo en los campos y, bueno, y con, con este aumento de, de, de que anda mucho más gente en los campos, bueno, eh, era un poco la, la preocupación que teníamos. Bien. Eh, Marcelo, aprovecho y te consulto. Eh, sí. El campo está afectado... Eh sequía, bueno, extraordinaria, eh, hace sí. años que no, no ocurría, eh, el gobierno sí. nacional anunció y bueno, puso en vigencia a partir de hoy el dólar agro, eh, sí. ¿tiene alguna sí. diferencia con el dólar soja que ya implementó eh, sí, sí. el año pasado? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes a esto? No, no, mira nosotros seguimos manteniendo la misma postura, o sea, pero, porque realmente esto es lo mismo que el, so, que el dólar soja 1, que el 2 y el 3, o sea, si bien hay unos cambios pequeños, pero el problema... El problema es que, que no no es no es de fondo y, y sobre todo como lo dijiste con la gran seca que hay, eh, estos incrementos en el valor de la soja eh, a los a, a los tamberos y o, o a los productores que de, de que tienen filo, que, que utilizan su producto de la soja, les encarece la, la, la materia prima, entonces eh, prácticamente eh no no no Sigue, se sigue viste corriendo la pelota para adelante y no se no se no, no se toman medidas de fondo que, que, que o sea que solucionen el problema o sea lamentablemente acá con si no se ataca la inflación y la, la gran diferencia brecha cambiaria que hay eh, prácticamente esto es eh, inviable claro. eh, Marcelo y la Pampa en el contexto nacional de, de afectada por la sequía eh, ¿cómo está? Eh, ¿es una de las que más sufre o venimos zafando nosotros? ¿cómo, cómo estamos? No, mira no, no, con respecto a nivel, a lo que es provincia, Buenos Aires Sur, eh, Córdoba, Santa sí. Fe, no, no estamos eh, un poco mejor la verdad que nosotros, o sea la Pampa eh y bien sufrimos, sufrimos sí. eh, momentos muy secos, después a, prácticamente a lo, lo que más nos golpeó fue la fue la helada del 18 de febrero, uh -huh. eh, pero pero no con respecto a provincia de Buenos Aires no no no no estamos en en la misma condición, estamos un poquito mejor. pero a pesar de eso va a haber menos producción este año. Sí, sí, sí, sí, sí, no, mucho menos, o sea, bueno, eh, la, con la seca lo que lo que hizo fue afectó lo que fue primera la, eh, lo Perdón, lo que fue cosecha fina sí. Y sobre todo las siembras de primera De los cultivos de, de gruesa de primera Tanto maíz como soja Que no se pudieron hacer en fecha eh, En octubre, noviembre Se hicieron muchos eh, cultivos de segunda Y a esas de segunda Justo lo agarró la helada del 18 de febrero Así que por eso que Estamos muy muy complicados eh, Ya han empezado algunos lotes Eh, acá en la, en la parte del Parlamento Capital todavía le falta 20 días o un poco más para comenzar Pero los, los lotes que se han empezado, bueno, rinde muy muy bajo y de muy mala calidad viste Porque, te vuelvo a repetir, la helada sobre todo en los bajos hizo mucho daño ¿viste? claro eh, Marcelo, y te, te consulto una, una más de, del tema, porque hoy se conoció bien con detalles eh, el tema del dólar agro Han agregado la carne como producto que va a tener este dólar diferencial por un tiempo para beneficiar a las economías regionales. ¿Eso ustedes lo sabían, lo habían comentado o lo agregaron ahora? No, recién, mira, recién me entero, no, no no no, la verdad que todavía no no fui a acá a la, a la agrícola, pero yo volvíne a hacer del campo, no, de eso no no, claro. la verdad que no no he leído nada, no no, no te puedo decir porque mm. Sí, sí, así que vos me estás diciendo sí, que agregaron... A animales carne. vivos, carne y despojos comestibles, pescados, crustáceos, bueno, y, otras, bueno, y otras cuestiones. Eh, ahora me voy a poner un poquito a, a, a ver eso, porque pero te soy sincero, no no, no tenía conocimiento. Claro, bueno. ¿Eh? Eh, bueno, Marcelo, nada, queríamos tener eh, este, la opinión tuya, sobre todo del proyecto este de crear las cuatro fiscalías. No sé si quedó algo que no quieras comentar, si no, gracias. No te, no, te quería comentar que, bueno, no sé si te, te debe haber llegado la información, pero el día jueves, Eh, 13, en, la, en el predio de la agrícola, eh, se van a hacer las agrojornadas agropolíticas eh, donde invitamos a todos los los, los que van a participar eh, a, a gobernador en estas elecciones acá de La Pampa entonces van a ir a exponer su, su plataforma y, y también se le, se le va a hacer algunas preguntas, esto está organizado por Carvat y nosotros como entidad que pertenecemos a Carvat, eh, se va a desarrollar el día jueves eh, 13 a partir de las 8.30 de la mañana, empieza las acreditaciones y va a ser durante todo el día. y ¿E ¿Esto dónde va a ser? En la agrícola ganadera. En eh, la agrícola. En la ah, ¿y, <ríe> ¿Y está confirmada la presencia de todos los candidatos a gobernador acá de la provincia? Eh, sí, este, menos eh, menos uno eh, que es desde el pie, me parece, sí. eh, no tengo ahora el papel, pero sí, sí, el, el primero que va a abrir la jornada, eh, el actual gobernador, eh, Sergio Ciliotto, eh, va comienza él a la mañana y después eh, habla eh, con Carlos Tierno, eh, bueno o sea, porque hacen la, la presentación después hay hay una, una ronda de preguntas y, y bueno, después sigue Tierno eh, no me acuerdo ahora si hay otro a la mañana y después, bueno pero van a estar eh, casi todos, por lo menos señor. son todos, menos sí, uno menos, menos uno que te vuelvo a repetir, no me acuerdo ahora el apellido pero es desde el pie, me parece que es el partido que representa desde el pie bien, bien, bueno, bueno, buen, buenísimo Aquí, para escuchar y... la no no una especie te, de debate casi exacto y te y te eh, no solo van a esto es eh, un, una jornada nada netamente para la parte agropecuaria sino también hemos cursado invitaciones a la cámara de comercio a la cámara de industria al colegio veterinario al ah. ingenio a la universidad bueno para la sociedad en general es que se quiera eh, eh, están las puertas abiertas para para si quiere acercar a escuchar eh, vamos vamos a estar ahí en esa jornada claro. eh, claudia costa es el candidato desde el pie que les ha dicho que no Perfecto, perfecto. Okay, bueno. bueno, bueno Marcelo, gracias por los datos. No, por favor, gracias okay. a vos y cualquier cosita a disposición. Dale, eh, gracias, que, que tengas buen día.